...para que tú lo puedas volver a escuchar... ...cuando a ti más te guste... ...el día que más te apetezca... ...y a la hora que tú desees... ...a través de lo dicho... ...de la red social de Facebook... ...facebook.com... ...barra Euskal Música Berriozai Ratia... ...donde aparte del programa... ...también vas a poder leer... ...las noticias más destacadas... ...también tendremos para ti... ...la agenda de conciertos... ...con sus respectivos carteles... ...algún que otro videoclip y temas musicales... ...todo lo referente a la música local... ...a la música que se realiza en Euskal Herria... ...también en las redes sociales... ...también en la página de este tu programa Euskal Música... ...en Facebook... ...facebook.com... ...barra Euskal Música... ...Berriozar y Rotia... ...hoy hablaremos del berro Berroguey Minutu Rock... ...esta nueva edición que se va a celebrar este próximo sábado... ...día 27 de febrero... En Durango, a partir de las 10 de la mañana Y donde ya no hay entradas Está todo el papel agotado Así que este sábado En la nueva edición del Berro Gay Minuto Rock Vamos a estar todos juntos Vamos a apoyar Y a disfrutar de auténticos grupos Escucharemos, por supuesto La canción del Berro Gay Minuto Rock Canción interpretada este año Por la formación del Norte de Nafarroa Esian, Y escucharemos la música De los grupos participantes Y aparte de ello, sonarán entre otros la música de Sorkun, la música de la Reggae, Brigada Improductiva o el primer larga duración recién sacado, recién estrenado de la formación, Garillac Ogeita Sei, el álbum Adrenalinaren Sain. Todo esto durante estos próximos 90 minutos, todo esto en y Ratia en el 100.8 de la FM... En una nueva edición del programa Euskal Música, tu cita con la música local, con la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales. Y si te parece vamos a comenzar el programa de Odeus Música y lo vamos a hacer con la formación Beira que nace en Oyartun con John Martín egor Igor Arrua Barrena en 2006. La razón principal de esta banda es profundizar en los versos musicalizados y hacer confluir de la forma más apropiada letra y música. Beira comienza pausadamente, sin prisa, crea ritmos escribe letras y fusiona ambas para que los versos musicalizados se conviertan en canciones incluyen dos temas en los dos recopilatorios Moskutik Les Sotirá y Euskar Aren y Totitak. En 2013 el dúo autoedita el primer trabajo discográfico de la Est de Nean Eser. sólidos y textos con cierto sabor melancólico. Ahora Beira regresa al panorama musical con su segundo larga duración. Margot Uberria, grabado durante 2014 2000... 14 y 2015 en los estudios Ame de Mutricu con el técnico de sonido Azular Arizmendi. En este nuevo trabajo discográfico hay colaboraciones musicales como por ejemplo Alay Belanzarán, arpa en el tema Terrasatako Loreak, Irati Odriozola, voz en Terrasatako Loreak, Kesko Keskak y Auso Lasaya, Azular Arizmendi, percusiones en uno de los temas incluidos en el álbum, el, el tema titulado ducado y la canción Aricharen Memoria está basada en el tema Kiderai de Mikkel Urdangarin. Beira, con este segundo larga duración, Margotu Berria, editado bajo el sello Vagaviga, y de él te vamos a extraer los temas Nire Buruari y Auso Lasaya. Con ellos, con Beira, comenzamos el programa de hoy de Euskal Música en Berriozar y Ratia. Okay. ziko do Txitanko platera urdin bat irudit Zebradide bat papioin almona baten ez baia Pasatzen utziko didan gidarien geru gaia Asfaltoan arrasto bat olioa erre gaia Balazta soñon duzea kurpila arrasto jarraia Artelen esan ez dina grafitien esan aia Sudadera bezbat eta kriskitik jokar esbraia Pintadaz harrak garra xiharra itik ernaia bat arkazki bat preso dagoen anaia asiera, amaiera, asier eta amaia gaurutzean ikitaia keniar bat denbisaia polizien atalaiatxantaia mutaia, beldurrak uraia eskosake paia suaren boltako jaia eta kenu helenguaia ardikadeko hartzaia idortutako paizaia ertzean iskineginta aurrera doa ibaiak alea gureak dira horuak laran ja Hemos comenzado hoy el programa de Euskal Música con esta formación, con Beira y su segundo larga duración, Margot Uberriá, y de él te hemos extraído los temas Nire Buruari y Auso Lasayac, una banda compuesta por John Martín a la voz, Igor arruabarrena a la guitarra eléctrica clásica y programación, Urchi Uribe. Olaziregi al bajo Garicoich a Mundarain a la guitarra acústica Clásica y teclados Y Mikel Aroa Barrena a la batería Y a la percusión Y de un grupo nos vamos a una solista Nos vamos con sorcun Que no podía ser más elocuente El título de este nuevo larga duración Que ha dado Sorkun eh, Ciclomorfosía Que es el fenómeno consistente en el cambio de forma Y las dimensiones de los individuos Pero con esta mujer no ocurre lo mismo Con la vida musical de Sorkun Ya que hace más de 20 años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 ...aunque en segundo plano, una larga trayectoria al lado y a la sombra de Fermín Mugruza. Con ciclomorfosía, Shorkun pega un salto estilístico tremendo. Cualquiera pudiera pensar que el resultado de todos estos años, empatizado con sonidos, llámese los negros... ...pero la sorpresa para el gusto de Shorkun es mayúscula al encontrarnos con una propuesta estilizada, radicalmente opuesta... A lo que hasta ahora nos ha ofrecido Sorkun Nos vamos con este nuevo larga duración Cuarto trabajo en solitario de Sorkun El álbum Ciclomorfosía Y del él te extraemos los temas Ciclomorfosía, tema que da titular al álbum Y el tema Hiroshima Ciclomorfosía Ciclomorfosía aro con los pez tan veces are monstrua pure pelo piperzeta e chepano dakinez el taisa belares e quien tampoco había astea abandonatzea bada go gorazaltza panpingarra bat Baina gatsa trista guak bizi dira nire baruko lupapetzaan Ez kantza hartutako hotelekkorsta zune La teníamos sonando en la sintonía Berriozari-Ratia en el programa Euskal Música Con este nuevo larga duración, ciclomorfosía, que por cierto ya lo estuvo presentando aquí en el programa Euskal Música hace semanas atrás Y de él, pues, te hemos extraído los temas ciclomorfosía y Hiroshima. Ya ha estado en el Café Anchoquía de Bilbo, ha estado en la Sala Central aquí en Iruña junto a Seamais, ha estado en la Sala Jimmy Jazz de Gasteiz y ha estado en Inchaurrondo. Una gira que va a seguir, por supuesto, en esta primavera, verano del 2016. Y de Sorkun nos vamos con Chapel Punk. Una banda formada en Le Quito en 1999, una formación que ha dejado su impronta todos estos años. Chapel Punk ha sido promovido por Iniguito Chapel y por su aula han pasado muchos músicos, pero desde hace tiempo que el equipo titular está asentado. Atrofi parte el bajo desde el segundo disco, Toki se emociona disco y disco también en la batería. El proyecto Chapel Punk, ahora convertido en trío, ha tenido sus idas y venidas, pero lo dicho, ahora la formación está asentada. Con Atrofi, Toki e Iñiguito Chapel Punk ha grabado Punkaren Semeak En los estudios Amede Mutricu Con el técnico Azular Arizmendi Chapel Punk reivindica con el título De su séptimo disco Lo que son y serán siendo punkarensemeak, hijos del punk punk desde la óptica del rock rock desde cualquier resquicio del punk chapel punk recorren en 6 canciones breves todos los pasadizos de la calle, de la vida y recordará que a veces llevamos una vida aborrecible o que nos conducen a ella irreversiblemente nos vamos a quedar con dos de los temas incluidos en este larga duración el tema tabernán y gugaracú <tose> ahí estaba la música que nos traía Chapel Punk, la música que nos traía Iñiguita a la voz, guitarra y coros, Atrofi al bajo y coros y Toki a la batería. Y de Chapel Punk vamos a seguir compartiendo más música y nos vamos con otro estilo de música totalmente diferente. Nos vamos con la formación La Reggae, una formación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 segundo trabajo discográfico para la formación de Iruña Brigada Improductiva, una banda que nace en Iruña en 2007 tratando de crear un estilo propio dentro de la música rock ska combinándolo con la alegría del folk y dando como resultado un ska heterodoxo y verbenero este estilo se ha transmitido a su maqueta en 2010 y primer disco Manos Arriba en 2012, con su segundo trabajo Gato por Liebre en este año 2016, profundizan en la dicotomía inicial con un resultado más definido, enérgico y contundente. Tras más de un centenar de conciertos dentro y fuera de Nafarroa y diversos reconocimientos, ganadores del CERBU Rock en el 2011 y G9 de universidades en el 2012, este septeto sigue adelante conquistando escenarios con el objetivo de disfrutar junto al público con una música energizante y crítica. ...hablando del directo, directo interesante... ...directo importante... ...el que dieron el pasado viernes... ...en la sala central de Iruña... ...eso de las 8 de la tarde... ...con entrada gratuita junto a la formación Jare Babel... ...Jare Babel que salió al escenario a las 8 y media... ...y Brigada Improductiva que subió al escenario... ...pasadas las 9 y media de la noche... ...presentando ese su nuevo larga duración... ...Gato por Liebre... ...la sala central a rebosar... ...todo lleno y colaboraciones importantes... ...como la de Alfredo Piedrafita... ...que se subió al escenario con su guitarra roja... Para a tocar junto a Brigada Improductiva la versión que tienen del tema víctima ese cover de barricada, ese bonus track que cierra este segundo larga duración. <risa> smuchachos vienen por la carretera esos recuerdos no quedan lejos Van cantando pa que llueva y que disfrute la tierra ver su sonrisa no tiene precio de un golpe esa cuida corazón por la siela se han unido tres disparos Tu hermano ha salido Y ya tu no lo peor No entiendes por qué Le están buscando Justicia Verdad Supe, Just aerospace Estaban sonando dos de los temas incluidos en el segundo larga duración para Brigada Improductiva, para Héctor a la batería, para Héctor Tuella al bajo, para Álvaro a la guitarra y a los teclados, para Sierra a la trompeta, para Mario al trombón y para Javi al acordeón y a las voces. Javi y Álvaro estuvieron la semana pasada, el jueves pasado, para presentarnos este segundo larga duración Gato por Libre un día antes de, como te decía, de ese conciertazo que dieron Gato en la sala central de Iruña, en el casco viejo y después de escuchar a Brigada Improductiva nos vamos a meter ya con el Berrogué Minutu Rock, un festival que se va a celebrar este sábado 27 a partir de las 10 de la mañana en Durango, una nueva edición en la cual ya no hay entradas, en la cual se va a llenar todo este sábado para disfrutar de grandes grupos encima del escenario vamos a escuchar si os parece la canción de este año del Berrogué Minutu Rock, interpretada por Esian y a continuación os damos el cartel de los grupos participantes y escuchamos temas de esos grupos participantes en esta nueva edición del Berrogei Minutur Rock Asteroko errutiña <música> Asteroko Se batel kartasik gañu, kabitzen den kurbonetan. Bekikoki non Sian con el tema kalean es la canción de esta nueva edición del Berrogué Minutu Rock, que se va a celebrar este sábado, día 27 de febrero en la localidad de Durango a partir de las 10 de la mañana, abren las puertas y a las 10 y media estará el primer grupo encima del escenario, como te comentaba anteriormente, las entradas agotadas desde hace ya varios días el cartel con Ken Saspi, Sociedad Alcohólica ETS, Chapel Punk, Esian Echayac, Vendetta, Sesatec Emeonac, Garillac o Berrogei Taseik, Kop y Pichonchis. Esos son los grupos que van a estar encima del escenario en esta nueva edición del Berrogei Minutu Rock. Que durante estos minutos en el programa de Euskal Música, pues vamos a escuchar temas de los grupos participantes. Vamos a comenzar, si os parece, con la formación Ken Shaspi, una banda que lleva ya un montón de años en esto de la música de Euskal Herria y que hace unos meses publicaba lo que es su último larga duración, un Ponei Koperus, un álbum en el cual te puedes encontrar grandes y buenas canciones. Eso sí, el disco, digámoslo así, más tranquilito de esta formación de Ken Shaspi. Nos vamos a quedar con el tema libre y después de la música tranquila y pausada de Ken Shaspi nos vamos a ir con la caña y la fuerza de una banda sociaza alcohólica que también va a estar en la edición de este año del berrogué minuto Rock con el tema Política del Miedo, incluido en el álbum Mala Sangre. Azte amosturik Berriz munduratu nahi dut Baina zubarik Baitasun ezi Baina zubarik libre trai zio la saibate gingo ikusi se nuane la ra Sonando dos de los grupos participantes La música pausada de Kensaspi Y la traya, la fuerza y la guerra Que nos va a dar Sociedad Alcohólica Con clásicos como el que acabamos de escuchar Política del Miedo Incluido en el álbum Mala Sangre Y de estos dos grupos nos vamos con Una banda que lleva un montón de años En el panorama musical Y que vuelve a festivales importantes Como es este año El Berro Gay Minutu Rock Hablamos de Echayak Y lo que vamos a hacer es disfrutar de uno de los clásicos, Presoak Sos. Y después nos iremos con la formación Emek Onak, que también va a estar en el Berro Game Minuto Rock presentando su último larga duración, Calarena. Y seguro que escucharemos el tema Ria Chicotá. Zogaka, sofionen, ima, beso azkar, baina zakobe zurdi, zogaka, hai zure sininete, zogaka, ez auken ketfini, zogaka, sofionen, ima, beso so All right. Seguimos repasando grupos que van a estar este próximo sábado 27 de febrero en una nueva edición del de Berrogué Minutu Rock. Hemos comenzado con Ken Shaspi, hemos continuado con Sociedad Alcohólica, Echayak y Emek Onak. Y ahora nos vamos... Con dos grupos, el primero de ellos es una banda de Lorrio Que edita su álbum Gogos Astinduz Y que lo estará presentando por supuesto encima del escenario Este sábado en el Berrogué Minutu Rock Hablamos de la formación Pishonchis Con temas como Altari y Chak Y después escucharemos una de las bandas que seguro Que nos van a hacer bailar este sábado en Durango En el Berrogué Minutu Rock Hablamos de la banda ETS Hablamos del álbum Veldurriques Y del tema Sure Begirada Música Formaciones pisonchis y ETS Nos vamos con Iñiguito Iñiguito Chapela que lleva desde 1999 Dando de que hablar en el panorama musical Con la formación Chapel Punk Ahora vuelve esta formación con nuevo Larga duración Punkaren Semiak Y temas como Punkaren Semiak que da título al álbum Seguro que los escucharemos El sábado en el Berrogué minuto Rock Como también escucharemos a la formación De Nafarroa Vendetta con su álbum 13 balas Y con el tema Galdies <risa> Iñak Du eres po tarea dapuntua guretzea Aquí dauta busttura el buruan Tukarean Uviatzean Uutaburuuan herian terminando el repaso a esta nueva edición del Berrogay Minutu Rock. Hemos escuchado a Ken Saspi, Sociedad Alcohólica, Echayak, Emeonak, Pisonchis, ETS, Chapel Punk, Vendetta. Hemos escuchado también la canción de este año, de manos de Esian, el tema Echean. Y nos quedan escuchar dos grupos, SESATEC y Garilak Ogeitasei. Comenzamos con el primero de ellos, SESATEC, con su último larga duración, Iñóis un Disco Liconena, y el tema Sinsaitut Yasan. Y después escucharemos a una formación que ha editado hace unos días lo que es su primer larga duración El álbum Adrenalinarensign Lo que vamos a escuchar es el tema que abre el álbum Y además es la canción con la cual da título al disco Adrenalinarensign de manos de Garillac Ogeita Sei ¡Épico! <risa> Ese repasito que hemos dado al Berrogué Minutu Rock De este año 2016 Ya sabes, este próximo sábado 27 de febrero A partir de las 10 de la mañana Apertura de puertas, 10 y media de la mañana Encima del escenario, el primero de los grupos Lo he dicho, las entradas agotadas desde hacía ya varios días Y encima del escenario estarán Kensaspi, Sociedad Alcohólica ETS, chapelpunk Esian Echayak, Vendetta, Sesatek Emek, Onak, Gorillak, Ogeitasei Cop y Pichonchis Esos son los grupos participantes 12 grupos en esta nueva edición del Berrogei Minutu Rock antes llamado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 Can you tell me do? Vivo con calle y luna. Esta verde esmar no cimidi Ratia.